Buenos días, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor Santo Dios, por tu gran misericordia y el amor que usted tiene con nosotros, Señor. No hay otro Dios como usted, Señor, que ha dado la vida por sus ovejas, Dios Santo. Y gracias por eh, la misericordia y la gracia que usted tiene para, con todos sus hijos. A usted sea la gloria, Señor. Pues en esta mañana rogamos, Padre, que usted nos hable, Señor, a nuestros corazones, por medio de la Palabra Es la verdad, Señor Santo Dios, por mí del, del ministro, Señor, que tú has escogido, Señor. Gracias, Señor, por las ofrendas. Bendíceles, Señor. A ti sea la gloria, Señor Santo Dios. En Cristo Jesús. Amén. Let's Vamos a abrir nuestro himnario, número 66. Solamente entonaremos dos estrofas de este himno. Es un himno que puede ser una oración a nuestro Dios, una oración de congregación, pidiendo que su Espíritu sea el que haga la obra de transformación. sin embargo, requiere una disposición y una decisión también de nosotros, una determinación de dejar que el Espíritu esté haciendo esa obra de transformación. Número 66, primera y segunda estrofa de este himno solamente. Primera y tercera estrofa. Primera y tercera estrofa. decisión calla la duda la murmuración dame constancia en la oración vamos entonces tomar lugar para la predicación pastor hermano Julio estará pasando. Gracias hermano, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a mantenerla abierta ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 14, ahí hemos estado estudiando la, la última semana, comenzamos la semana pasada estudiando Juan 14, los primeros versículos, si ustedes todavía recuerdan el mensaje, hablamos de Consuelo en nuestras crisis, consuelo en nuestras crisis. Y dijimos que el Señor nos, nos consuela en nuestras crisis de diversas maneras. Hablamos de cómo Él nos conduce en el camino correcto, el único camino. También hablamos cómo el Señor nos da promesa de levantar una una gran cosecha, una cosecha tan grande que rebasa incluso lo que el Señor mismo hizo cuando él dijo que cosas mayores nosotros haríamos. El discurso de último discurso de Jesús con sus discípulos todavía sigue a lo largo de este capítulo 14 y se extiende en los capítulos 15, 16 y 17, y esta mañana Uh, después de que el jueves se consideró la primera parte vamos a considerar la segunda parte uh, de este capítulo 14 que va de los versículos 25 al versículo 31 Juan 14 25 al 31 vamos a leer por uh, reverencia a la palabra de Dios estemos en pie y también por beneficio nuestro vamos a seguir con atención la lectura de estos versículos uh, 25 al 31 a una sola voz vamos a dar lectura. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, yo recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el Príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más. que nos das este privilegio, esta bendición de poder congregarnos. Uh, seguramente hemos tenido una una semana con jornadas uh, difíciles, pesadas en el trabajo, en los problemas uh, familiares o personales, en las luchas espirituales que hemos librado. Y estamos aquí para buscar tu ayuda, para buscar tu consejo, para recibir tu consuelo. Estamos aquí, Dios, para tener comunión contigo y queremos sentarnos a tus pies y, y rogar que nos hables al corazón. Si hubiera alguna necesidad, si alguna debilidad, en esta mañana tu palabra sea poderosa y cubra esa necesidad. Espíritu Santo, obra en la mente y el corazón de cada oyente y obra también en el corazón de tu siervo al exponer tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Si la semana pasada hablamos de cómo el Señor consuela nuestra crisis, en esta mañana, en un tema bastante semejante en cuanto al título, estaremos hablando de la provisión de Dios en nuestras pruebas. La provisión de Dios en nuestras pruebas. Una de las cosas que siempre queremos saber, más que el qué, que podemos entender a la luz de la promesa del Señor, de estar con nosotros es el cómo. Cómo es que el Señor puede ayudarnos en nuestras pruebas. Haciendo qué cosa o dándonos qué cosas. Es que el Señor provee para nuestras pruebas. Y esta mañana me propongo señalar tres cosas en el pasaje que hemos leído a tres cosas que constituyen tres recursos extraordinarios Y son extraordinarios porque son tres recursos naturales, extra naturales, sobrenaturales, en los cuales nosotros debemos confiar en esta mañana como provisión de Dios para enfrentar las pruebas a que somos sometidos día a día. Y quisiera que consideráramos con detenimiento, porque muchas veces hermano, el problema de nuestra vida espiritual. El fracaso de nuestra vida espiritual no se debe a que Dios no nos hubiera dado recursos para enfrentar la vida con poder. Se refiere más bien a que o ignoramos los recursos que Dios nos ha dado o simplemente no los usamos. En cualquiera de los dos casos. Uh, de, nos quedamos ahí derrotados, nos quedamos ahí a, a medias en ese proceso que el Señor quiere que tengamos de una vida victoriosa, de una vida triunfante, de una vida poderosa y se mueve nuestra vida uh, ahí deambulando en la en la pobreza, en una manera precaria y miserable porque no sabemos o no usamos los recursos sobrenaturales que Dios nos ha dado. Esta mañana estaremos considerando tres recursos, la persona del Espíritu Santo y su poder, la plenitud de la paz de Cristo a pesar de nuestras pruebas y en tercer lugar, la promesa de su partida y su regreso próximo. Así que estas son las tres cosas que estaremos viendo en esta mañana. Allí en la pantalla tienen ustedes el título del mensaje y si tienen el boletín, sigan el bosquejo por favor, Llenando los espacios en blanco eh, para mantener la atención en el tema de esta mañana. La proposición del mensaje es: porque Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esto es lo que dice Pablo escribiendo a los Corintios: Dios es Dios eh, de misericordia, es Padre de misericordia, es Dios de toda consolación. Debemos alegrarnos en la provisión sobrenatural del Espíritu Santo a favor de los creyentes. Debemos alegrarnos porque tenemos provisión. de parte de Dios, para enfrentar nuestras pruebas. Vamos a ubicarnos en la escena del pasaje. Y ubicados en la escena del pasaje, nos, nos colocamos en el versículo 1 del capítulo 14, solamente en forma de recapitulación, y encontramos que allí está el Señor en el aposento alto, juntamente con sus discípulos. Allí está el Señor y está observando a los discípulos que están en una especie de ansiedad, en una perturbación de espíritu, no pueden ocultar en su rostro su preocupación, no puede eh, evitar que se pueda notar su confusión. Están confundidos, están perturbados, están asustados. Las palabras que han escuchado y los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días, porque estamos ya en, los, en las últimas horas del ministerio de Jesús, no son para menos. Han desanimado, han, han quitado todas las esperanzas de los discípulos. En aquello que habían confiado, de repente se ha desvanecido, ha desaparecido. Y ahora lo que les queda es a, a un Cristo, a, a un Mesías, a un Rey prometido, a un Maestro que les está diciendo, dentro de unas horas voy a ser entregado de manos de hombres pecadores y voy a ir a la cruz. Y voy a ser crucificado. Luego les ha mencionado que uno de ellos le va a traicionar. Y esa es una de las razones por qué los discípulos están tan perturbados. Pero, pero el Señor, hermano, queriendo hacer provisión y haciendo previsión también... de lo que los discípulos van a enfrentar una vez que él uh, se haya ido, entonces les comienza a decir. Note lo que lo que uh, dice en el versículo 1 de este uh, el versículo uh, 15 de este capítulo 14. Si me amáis guardad mis mandamientos. Vamos a leer el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ver, eh, como dije en el punto número uno del mensaje, la persona del Espíritu Santo y su poder. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que Él está prometiendo que va a dar a los discípulos, a ellos allá y a nosotros aquí, a otro. Es una persona, es una persona, este otro del que está hablando, Contrario a lo que algunas personas podrían pensar, no es una fuerza, no es una energía, no es un viento, no es algo eh, fantasmagórico, no es algo etéreo, es una persona. Está hablando de una persona, está hablando de otro, otro. Y la verdad que eh, lo que está diciendo es otro, como yo, otro de la misma naturaleza, otro de la misma esencia, otro con el mismo propósito, otro con el mismo poder, otro. Consolador. Y lo que vamos a ver es que uh, esta persona del Espíritu Santo es tan poderosa que está dotado de las mismas capacidades, habilidades, sustancia, naturaleza y esencia de Dios porque es Dios. Inciso A. Procede de lo alto y es uno con el Padre y con el Hijo desde el principio. El Espíritu Santo de que estamos hablando procede de lo alto. Note usted que el versículo uh, 16 está diciendo, yo os rogaré al Padre, al Padre le voy a rogar y Él va a dar otro Consolador. Y está hablando desde luego de la procedencia, de la procedencia del Espíritu Santo. ¿De dónde procede? ¿Cuál es la fuente de dónde viene? El Padre. El Padre. Pero note usted algo tan interesante que dice el Señor Jesucristo respecto de este otro Consolador. Y Él dice, de este Consolador, note, rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Estoy en el verso 16, lea conmigo la segunda parte. Para que esté con vosotros para siempre. Este es algo... Algo novedoso que el Señor está, está haciendo. Él está diciendo: Yo uh, no voy a estar con ustedes siempre, en el sentido físico, en el sentido humano, en el sentido presencial. El Señor está diciendo: Dentro de poco no me van a ver, dentro de otro poco me van a ver, pero me voy a ir, voy a partir, voy a preparar lugar. para que ustedes estén donde yo estoy y voy a venir, voy a volver. Y está hablando entonces el, el Señor en términos de tiempos y tiempos para que nosotros podamos entender que su ministerio terrenal, su ministerio personal humano está por terminar. Pero está anunciando y está diciendo, viene después de mí, como dijo Juan el Bautista de él, ahora él está diciendo, viene después de mí, cuando yo me vaya, otro que estará con vosotros, ¿Cómo dice? ¿Cómo estará con nosotros? Para siempre. Otro que estará con vosotros para siempre. Debe alentarnos, hermano, debe alentarle a usted la promesa que tenemos de parte del Señor respecto de que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Procede de lo alto y es uno con el Padre y con el Hijo desde el principio. Nosotros eh, sabemos que el Espíritu Santo está a la semejanza de Cristo que Él mencionó. Cuando dijo en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese principio que menciona respecto de Cristo es el mismo principio que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 y versículo 2. ¿Se acuerda lo que dice Génesis 1, 2? Si me prestan atención, ahí por favor, si mantienen su actitud de atención, me van a ayudar bastante y a la congregación también. Versículo 2. Dice... Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿y qué más? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba desde el principio. El mismo principio en el que el verbo estaba desde el principio con el Padre. La doctrina de la Trinidad, a veces no la referimos con regularidad, porque pensamos que no hay pasajes en las Escrituras que sostengan suficientemente el tema de la doctrina de un diostrino. Pero hermanos, si observamos este pasaje, este pasaje, por cierto, es contundente en el tema de la Trinidad. Y en el versículo 16, usted puede observar que hay una progresión en la, en la referencia a las tres personas de la Trinidad. Dere conmigo otra vez el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y note usted la participación y la presencia de las tres personas de la Trinidad. Jesucristo está hablando en primera persona. Así que encontramos a Jesucristo en, este, en esta primera persona, en este pronombre que hace referencia a su persona. Yo voy a rogar a quién? Al Padre, para que el Padre os dé a otro Consolador, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces encontramos ahí la presencia del Espíritu Santo. Pero no solamente es el único pasaje. Note el versículo 26, que es uh, uno de los versículos de nuestro de nuestro mensaje. Y vamos a leer juntos el verso 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Él os enseñará todas las cosas y yo recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Puede notar las tres personas en el texto? Así que la doctrina de la Trinidad está claramente explícita en la palabra de Dios. Y nosotros debemos confiar y debemos creer que el Espíritu Santo es Dios. Que el Espíritu Santo es Dios, como el Hijo es Dios, y como el Padre es Dios, que son tres personas y un solo Dios, y esto este es un misterio, y lo, y lo entendemos más adelante, porque la palabra de Dios nos va a enseñar un poco más de esto al respecto. Lo que estoy diciendo solamente es procede de lo alto y es uno con el Padre y con el Hijo desde el principio. Nota lo que dice Juan capítulo siete. Van capítulo 7. Verso 33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Está hablando desde luego de él y de su padre. Y luego note versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lea conmigo el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahí tenemos otra vez, en forma progresiva, la presencia y la participación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y habrá alguna ocasión para predicar sobre este tema nada más. En particular, solamente quiero enfatizar cómo el Evangelio de Juan nos presenta, a Jesucristo como el Hijo de Dios y al Espíritu Santo como procedente de Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como Dios. Y sí si ve, pero el Espíritu Santo no solamente procede del Padre y es uno con el Padre desde el principio, pero el Espíritu Santo participa en el plan de salvación como nuestro Paracletos. El Espíritu Santo participa en el plan de salvación como nuestro Paracletos. Ahora, Paracletos es una, es una palabra que nada más la usamos ahí porque comienza con fe, pero significa, hermano, que el paracletos es uno que asiste a otro que necesita asistencia o ayuda. Se usaba más en, en términos legales. El, el paracletos era el abogado. El que al lado de, de, del reo le aconsejaba. El que viene al reo cuando está ahí el fiscal para hacer la acusación y el juez para dar el veredicto y viene y se acerca a la persona del reo y le dice qué responder, cómo responder, cómo actuar, cómo reaccionar ante la situación de la acusación que está pesando en su contra. El paracletos es un ayudador. Y el Espíritu Santo, hermano, nos fue dado y el Señor está diciendo cuando venga el Espíritu Santo, Él va a ser su ayudador. ¿Y sabe que es una de las tareas más importantes del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo venga en su plan y en su función de ayudarnos, lo va a hacer, note lo que dice el versículo, capítulo 16 ahí mismo de Juan, para que lo diga el texto antes que yo. Versículo 7 dice así, vamos a leer juntos del versículo 7.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 Ahora, la primera cosa que nosotros necesitamos, hermano, en el plan de la salvación, la salvación está trazada por Dios, está desplegada por Dios, de forma completa, pero es necesario, es necesario que la persona crea. Pero para que la persona crea, es necesario que el Espíritu Santo obre en la persona, para que la persona crea. Es imposible para el hombre creer por sí solo. El hombre está privado de todo lo que tiene que ver con Dios. Está privado de la gloria de Dios, está privado de toda posibilidad con Dios, está enemistado con Dios, está distanciado. El apóstol Pablo simplemente declara de manera categórico está muerto en sus propios delitos y pecados y no tiene ninguna posibilidad y no la tendría a menos que fuera atraído A Cristo por el Padre. ¿Y sabe cómo atrae el Padre a las personas al conocimiento de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Convence a la persona de pecado. No, no es que usted llegó al punto de decir, ah, pues yo soy pecador y necesito a Cristo. Es que el Espíritu Santo hizo la obra en usted para que usted creyera que era pecador y que tenía la gran necesidad de recibir a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo hace la obra de convencimiento. Entonces participa en el plan de la salvación como nuestro paracletos, pero no solamente, hermano, en el principio de nuestra salvación, el Espíritu Santo participa en el proceso de la santificación. Nosotros no podríamos lograr ninguna cosa aún siendo creyentes, aún siendo salvos, en el sentido de poder emplear nuestras fuerzas para prevalecer sobre el enemigo que nos acecha día a día, si no fuera por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en la vida del creyente los frutos. ¿Recuerda que esto dice Pablo cuando escribe a los Gálatas? ¿Se acuerda que hace una, una lista de los frutos de la carne? Los deseos de la carne. Y luego hace una lista de los frutos del Espíritu. ¿Más el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz. Benignidad, mansedumbre, bondad, templanza, el fruto del Espíritu, el, el, la obra del Espíritu, la ayuda del Espíritu va obrando en nosotros y va produciendo cada día más y mejores frutos. Allí está y el Señor está diciendo a los discípulos, mira, allí está el recurso sobrenatural que les voy a dejar. Les voy a dejar a un Consolador que esté con ustedes para siempre. Él será suficientemente poderoso como yo soy poderoso. Es uno que viene en mi nombre. No viene solamente en mi representación, viene en mi nombre. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo que viene en su nombre, está diciendo viene con la misma facultad, con el mismo poder plenipotenciario, con el poder con que yo vendría, Él viene. La diferencia es que Él va a estar para siempre con ustedes y ustedes van a poder echar mano de Él. Eso no quiere decir que el Señor no está, porque este es el misterio de la Trinidad. El Señor está a la vez que el Espíritu Santo está. Pero participa desde luego con nosotros en el plan de la salvación, como nuestro paracletos. Uno que, que va al lado, va al lado consolándonos. Como dice Pablo otra vez a los corintios, para que también nosotros podamos consolar a otros. Hermano, ha echado mano usted del Espíritu Santo. Confía en el Espíritu Santo. No será que como bautistas, ortodoxos, uh, Conservadores, fundamentales, para no caer en situaciones de carismatismo, evitamos hablar del Espíritu Santo y evitamos usar del Espíritu Santo y hemos dejado a la corriente pentecostal para que haga uso y abuso en el entendimiento del Espíritu Santo. Y como creyentes, conservadores, dejamos de pensar y dejamos de pedir el poder del Espíritu Santo. Y el Señor dijo... Antes de partir, no estén perturbados, les voy a dar otro consolador, otro consolador. Y si sé. No solamente procede de lo alto y es uno con el Padre y con el Hijo desde el principio. No solo participa en el plan de salvación como nuestro Paracletos, pero en tercer lugar, produce iluminación para enseñar y recordar pasajes de la palabra. Produce iluminación para enseñar y recordar pasajes de la palabra. Qué tremenda ayuda nos ha dado el Señor en el Espíritu Santo. Nosotros creemos, una de las doctrinas fundamentales uh, que sustenta nuestra fe es que creemos que la Biblia es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y cuando hablamos de los atributos de la Biblia, decimos de la Biblia que es, decimos que la Biblia es infalible, decimos que la Biblia es inerrante, decimos que la Biblia ha sido preservada, a pesar de todos los detractores y de todos los que atacan al texto de la Escritura. Pero ¿sabe una razón por qué nosotros podemos confiar en que la palabra de Dios es inerrante? Es decir, no tiene ningún error. ¿Sabe por qué podemos creer que es palabra de Dios, absoluta verdad, sin contradicción ninguna, sin falla ninguna, sin error ninguno? La única razón por qué creemos eso es porque las personas que escribieron este libro, Especialmente hablando del Nuevo Testamento y especialmente del libro que estamos hablando hoy, estaban allí sentados a la mesa con el Señor. Y el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos: Tal vez el más cercano que tenía a la mesa era quién? El apóstol Juan. Quizá todavía recostado ahí sobre el hombro del Señor, a la proximidad del Señor Jesucristo, les está diciendo: Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar. Las personas cuando escucharon a Jesús, dice la Biblia, se admiraban, se admiraban de su doctrina y se admiraban de su autoridad porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero el Señor Jesucristo pone en alto relieve al Espíritu Santo y Él dice, ustedes todavía no han entendido nada. Cuando venga el Espíritu Santo. Yo tengo muchas cosas que deciros, dijo el Señor, pero no las he podido decir ahora, no las digo ahora porque ustedes no las pueden entender. No tienen la habilidad, no tienen la capacidad para entender lo que tengo para decirles. Pero un día, ustedes van a poder entender. Porque yo les voy a dar al Espíritu Santo. Y Él, Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Les va a enseñar. Les va a enseñar. Allí estaba Juan. ¿Qué escribió Juan? El Evangelio de Juan. precioso evangelio que hemos estado estudiando en los últimos tres meses. Tal vez estamos terminando el evangelio de Juan en el mes de abril. Terminando el mes de abril terminaremos el evangelio de Juan y estaremos entrando en el mes de mayo, en el mes de la familia y estaremos estudiando una porción del libro de Génesis en los últimos capítulos, del capítulo 25 al final, tal vez del libro de Génesis para enfatizar el tema de la familia. bueno, es nada más un anuncio de lo que estaremos haciendo en el mes de mayo. Pero nada más quiero decir, hermano, que nos ha llevado como tres meses estudiando el Evangelio de Juan. Y qué precioso libro. ¿Cómo nos ha enseñado este Juan, que estaba recostado ahí y escuchando del Señor, el día que el Espíritu Santo venga, Juan? Ese día vas a escribir un libro tan precioso, que va a traer tanto aliento, Ahora no entiendes, pero vas a entender. Y sabes, el Espíritu Santo cuando venga, todavía no venía el Espíritu Santo en esos días. Cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a dictar lo que yo quiero que escribas. El 18 de marzo del 2012 a la iglesia Genesaret. Y escribió Y el Espíritu Santo le dictó a Juan el Evangelio. Y le dictó tres cartas. Y le dictó el libro de Apocalipsis. Ese día, Juan, tú vas a, a ser el escritor. El Espíritu Santo te va a inspirar. Te va a enseñar. Y a la vez En eso que escribas tú, el Espíritu Santo va a enseñar a generaciones y generaciones de personas que algunas veces estarán atribuladas y la palabra de Dios les va a inspirar y les va a animar y les va a ayudar y van a descubrir verdades que estaban ocultas y no las entendían y las van a entender gracias a la guía y al poder del Espíritu Santo. Note lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. de capítulo 1, vamos a recordar el versículo 19. Déjeme leerlo, sígalo con, uh, con su vista, con atención, por favor. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ponga atención a las palabras y note cómo el Señor dice, voy a destruir la sabiduría de los sabios. Y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. Y luego, verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Qué interesante. Ninguna persona, hermano, fíjese lo que está diciendo el texto. Ninguna persona puede llegar a conocer a Dios mediante la sabiduría. No importa el grado. Y no importa el posgrado. Así que una persona puede tener todos los títulos académicos o honoríficos que quiera tener. Y dice la palabra de Dios, que ninguna persona mediante la sabiduría puede llegar, ¿a qué? A conocer a Dios. Ninguna persona. Mediante la sabiduría puede llegar a conocer a Dios. Qué golpe tan tan contundente, ¿verdad?, para el movimiento gnóstico. Los filósofos que piensan que pueden llegar al conocimiento de Dios mediante la sabiduría. La nueva era que piensa que mediante la meditación o mediante el ejercicio corporal o mediante la dieta en la alimentación, o mediante eh, la combinación de, de otros elementos pueden llegar al conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que esto no es posible. De manera categórica y contundente dice que no es posible por una razón. Y la razón que da la palabra de Dios es que Dios enloqueció la sabiduría de los hombres. ¿No está diciendo esto el texto? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La trastornó. Más sabio. Buscando a Dios en su propia sabiduría. Más necio. Más necio. La sabiduría de los hombres es necedad delante de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué cosa? Agradó a Dios. Salvar a los creyentes, ¿ahora cómo? Por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hermano, la locura de la predicación. Allí estaba sentado en la mesa no solamente Juan, allí estaba sentado en la mesa también Pedro. Allí estaba Pedro. ¿Quién era Pedro? Un hombre rudo, un hombre rústico, un hombre sin letras, un hombre del vulgo. Uno que no había tenido preparación formal. Una persona común y corriente, y antes de ser creyente tal vez más corriente que común, en su manera de conducirse y en su forma de expresarse. Pero llegado el Espíritu Santo, recuerda lo que pasó en el libro de los Hechos, en la predicación de Pedro. Tremendo mensaje de Pedro. Puedo imaginar que no estaba hablando Pedro. El Espíritu Santo le estaba poniendo a Pedro qué decir, cómo decirlo. Y le estaba dando, hermano, el mensaje evangelístico más poderoso que jamás nosotros hemos visto y oído y registrado en tal manera que tres mil personas, tres mil almas respondieron al mensaje del Evangelio, a la predicación del hombre más Ignorante que se podría pensar sin preparación académica, porque Dios quiso que la sabiduría de, de, de lo, del mundo se enloqueciera. Y dio en la predicación de la cruz el mensaje a un hombre común para que predicara en el poder del Espíritu y personas se convirtiera. Ahora, ¿qué recurso estamos resaltando? El Espíritu Santo y su poder. Y ahora vemos que tiene un poder, no solamente para enseñarnos, pero tiene un poder, hermano, tan extraordinario también para recordarnos. Pasajes de las escrituras. Yo estoy seguro que más de una vez, porque he escuchado a muchas personas compartiendo este testimonio y yo mismo lo he hecho más de una vez. Hemos estado allí a la cabecera de una cama en el hospital, en donde personas probablemente están en una condición de, de, de inconsciencia. Yo he repetido y he orado uh, el Salmo 23 a personas que no sé si lo han escuchado o no. En situaciones uh, de coma, en situaciones de inconsciencia, en situaciones de, de, de, de no poder reaccionar. De, de no responder, de no mover un solo músculo de su cara o de sus manos y he compartido allí pasajes de las Escrituras a personas buscando que esas personas si tienen conciencia en alguna manera, aunque no puedan responder, puedan recordar y puedan saber que Dios les ama y que, hermano, no es lo que nosotros podamos decir, es que el Espíritu Santo haga la obra sobre esa persona que estamos buscando, hermano, que algo ¿Natural suceda? No. Que algo sobrenatural suceda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un recurso sobrenatural. El Espíritu Santo es un recurso sobrenatural. Tan sobrenatural que la ciencia se queda sorprendida ante la evidencia de la obra que Dios puede hacer en la vida de una persona, contra toda lógica y contra toda ciencia, contra todo sentido humano, el Espíritu Santo. obra en la vida de una persona de manera sobrenatural. Dios nos ha dado la persona del Espíritu Santo y su poder para nuestra consolación. Número dos. La plenitud de la paz de Cristo a pesar de nuestras pruebas. Vamos a Juan 14 y vamos a leer juntos otra vez el verso 27. Verso 27. Podemos leer al unísono. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor había dicho en el, en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Y ahora el Señor añade un elemento más. Y Él dice, ¿Qué cosa? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Parece que en la medida que el Señor está, está avanzando en su, en su discurso, en su explicación a sus discípulos, lejos de levantar el, el, el ánimo de los discípulos, parece que están cayendo en un estado de desconsuelo, de tristeza, de pena, de frustración. Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. No tengan miedo. Y usted puede decir esta, esta mañana, hermano, todo depende. El miedo. Algunas personas dicen que es un es un medio, es un mecanismo de defensa del ser humano. A través del miedo se despliega una fuerza, ¿verdad? De adrenalina que le permite a la persona desarrollar ciertas habilidades o ciertas capacidades. El miedo no anda, ¿verdad?, de tal manera que nosotros podamos evitarlo. Sí, es una realidad, es una realidad el miedo. Y el Señor dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Pero, ¿cómo es que no voy a tener miedo?, Si el peligro es inminente, el riesgo es muy alto, la zona es peligrosa, las estadísticas son muy altas, ¿cómo es que no voy a tener miedo? Y el Señor dice, no tengas miedo. ¿Pero qué, qué es la razón que ha dicho previamente para, para no tener miedo? Otra vez, la paz os dejo, la paz os dejo. Y luego dice, mi paz os doy. Entonces, hermano, el recurso que el Señor nos da para tratar los temores, para tratar las ansiedades, las preocupaciones, la perturbación del espíritu. ¿Qué cosa es? La paz, la paz. Hay dos clases de paz, por lo menos que desprendemos aquí del texto. Porque note usted cómo el Señor dice, la paz os dejo, y luego dice, mi paz os doy. La paz objetiva en la Escritura es la paz que tiene todo creyente. ¿Cuándo? Cuando creyó. ¿Qué paz tiene cuando una persona cree en Cristo? Tiene paz con Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Y versículo primero. ¿Se acuerda? Muchos lo saben de memoria. ¿Pueden recordarlo y podemos repetirlo? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, note usted lo que dice la palabra de Dios que tenemos. No dice que tendremos, dice que tenemos. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, somos justificados por esa fe. Es decir, somos declarados justos, imputándose la justicia de Cristo en nuestra injusticia y declarándonos justos. ¿Y eso qué, qué provoca? ¿Qué produce? Paz con Dios. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Entonces, cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús para salvación, ¿qué tiene? Paz con Dios. En otro tiempo, ¿qué era? Enemigo de Dios. Estaba distanciado de Dios. Era constituido enemigo de Dios. Pero Cristo cuando vino y murió en la cruz de Calvario, hizo la paz. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo nos reconcilió a nosotros con Dios. Y él dice, ahí están los once, ya no está Judas Iscariote, están los once y él está diciendo, dejo la paz que ustedes ya tienen, la paz que da el hecho de saber que los hijos de Dios no tienen y no pesa sobre ellos ninguna condenación. No porque son personas muy buenas, no porque son personas justas en sí mismas, sino porque Dios les ha imputado la justicia de Cristo, su Hijo. Y son justificados por Cristo y no deben tener miedo. ¿Por qué? Porque la salvación es segura. Hermano, tú te debes preocupar si no estás en paz con Dios. Pero si estás en paz con Dios, esto es. tus pecados han sido perdonados, entonces, alégrate. Porque ya tienes la paz con Dios. Y con eso tienes la aceptación, la reconciliación, la salvación, la justificación, la santificación, la glorificación, todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Pero aparte de la paz que tenemos con Dios, que nos da por el hecho de poner nuestra fe en Cristo Jesús, Jesucristo habla de su paz, su paz. Y Él está diciendo a sus discípulos, mi paz os doy y mi paz no es la paz que el mundo da. Y si soa, la paz de Cristo, más que una promesa, es una posesión. La paz de Cristo, más que una promesa, es una posesión. Es algo que el Señor ya nos, nos da, es algo que, como dijimos, primero nos deja, nos da, y luego, inciso B, que es donde ah, ya vamos, es la paz de Cristo es permanente y la paz del mundo es pasajera. La paz de Cristo es permanente, la paz del mundo es pasajera. Eso dijo Cristo. Yo no os la doy como el mundo la da. el mundo da la paz en una promesa que resulta siempre fallida. ¿Sabe una cosa, hermano? No hay paz en la tierra de manera permanente dada por el mundo. Si sí hay convenciones internacionales, si sí hay consejos mundiales, si sí hay organizaciones pacificadoras, si sí hay movimientos sociales, si sí hay desde luego uh, leyes que buscan garantizar la paz de las naciones y la paz de las instituciones y la paz de las familias y la paz de las personas, pero la pura verdad que usted sabe y yo sé es que no hay paz. Es algo que se nos ha prometido siempre. Las autoridades prometen paz, el gobierno promete paz, las instituciones prometen paz, las leyes aseguran paz. Pero la pura verdad es que no hay paz. La paz es muy pasajera. Desde el principio, los, los hombres, desde, por su naturaleza caída, lo que más han librado son guerra, tras guerra, tras guerra, ah, siempre hay amenazas de guerra. Ahora mismo verdad, hay, hay una amenaza otra vez, hay un problema. Ah, Israel está eh, declarando que Irak está elaborando bombas, ah, otra vez atómicas, eh, armamento nuclear, y es muy probable... Que como ha sucedido en otras en otros, eh, épocas, en otros años, se pueda desatar una guerra otra vez entre países orientales. Porque por más que se firman tratados de paz, no hay paz. Porque la paz del mundo es pura promesa. Y cuando finalmente se logra, se logra por un poco de tiempo, es pasajera. Cambian las condiciones. Y se acaba la paz. Y Jesucristo dijo, la paz que yo les doy es una paz superior. Es una paz superior. El apóstol Pablo me parece que hace una buena interpretación de lo que es la paz de Cristo. Cuando nosotros cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4. parece que es un pasaje que bien dice lo que lo que estamos tratando de, de explicar para muchos el pasaje es conocido versículo seis vamos a leer el versículo y leamos juntos el verso seis y siete vamos a leer juntos Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios. Y ahora la refiere a esta paz subjetiva que es la paz que Cristo ofrece cuando Él dice, mi paz os doy. Y esta, eh, esta paz Ya está traducida al término de nuestras ansiedades, de nuestras angustias, de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, no estéis afanoso por nada. Dale a conocer a Dios tus preocupaciones. Y luego dice, y la paz te va a guardar. ¿Qué va a guardar la paz? Tus pensamientos y tus corazones. Ahora, ¿qué quiere decir que va a guardar? La paz va a guardar el pensamiento y el corazón. ¿Qué implica eso? Pablo está pensando, y como sabemos, Pablo siempre que habla de guardar, además de hablar de obedecer, tiene la idea, y esta es la, la imagen y la idea que traduce el texto: es Dios va a poner guardias alrededor de ti. ¿Guardias de qué? Pues, ¿qué dice el texto? ¿Qué van a guardar? Van a guardar el pensamiento y van a guardar el corazón. Pero, ¿qué es la, qué es la guardia que va a poner? La paz. La paz. La, va a poner la paz como guardia. La va a poner a la entrada. En la guardia, a un lado. En la retaguardia, al otro lado. Y va a poner la paz para guardar dos áreas de nuestra vida personal. ¿Qué son? Los pensamientos. Y el corazón. Y va a guardar los pensamientos y el corazón, ¿cómo? ¿Cómo los va a guardar? Los va a guardar en paz. Porque hay guardias de paz. ¿Para resistir qué? Los ataques. La ansiedad, la preocupación, los miedos. El temor. Natural. Dice la palabra de Dios. Trae a Dios tu ansiedad. Echa en el Señor tu necesidad. Pide a Dios... en oración y ruego, y Dios va a poner guardias para que resista los ataques que vienen para perturbar tu paz. Qué interesante es la promesa del Señor, una paz permanente, una paz permanente. Inciso C, la paz de Cristo prevalece aún en situaciones de pánico. La paz de Cristo prevalece aún en situaciones de pánico. Bueno, ¿Cómo define el mundo la paz? ¿Cuál sería una definición o una descripción de paz, así muy, muy cortita, en palabras muy sencillas y muy comunes que todos podríamos definir? ¿Cómo defin, de, de, definimos? Me parece que la definición clásica más sencilla para ilustrar lo que es la paz es, personas dirían, paz es ausencia de guerra. ¿Verdad? La manera más sencilla de decir lo que es la paz. Ausencia de conflicto, ausencia de guerra, que no haya problemas, que, que no haya dificultad, que no haya preocupación de ninguna clase, está en paz. La paz, nada más dicen, mira, la paz de los santos sepulcros. Ahí sí hay paz. ¿verdad? No hay nada. De ruido, no hay nada de movimiento, no hay nada de conflicto, nadie se pelea con nadie. Pero dice la Biblia, hermano, note que dice la Biblia, da otra definición de paz. La Biblia dice: La paz te va a guardar cuando viene la ansiedad. ¿Y por qué viene la ansiedad? Y la preocupación y el temor, porque hay problemas. Lo que está diciendo la Biblia es, en medio de la crisis, la paz que yo te ofrezco no es la ausencia de la crisis, la ausencia de los problemas. La paz que te ofrezco es la paz en medio y a pesar de los problemas. A pesar de los problemas, yo te ofrezco una paz que no es como el mundo ofrece. El mundo dice paz en ausencia de guerra y yo te digo paz en medio de la guerra. Paz en medio del conflicto, paz en medio de la crisis, paz en medio del diagnóstico, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida del empleo, en medio del problema familiar, en medio del de dolor físico. Cualquiera que sea la condición, yo, dice el Señor, te ofrezco paz, no como el mundo ofrece paz. Me parece que algo que ilustra mejor la paz uh, que prevalece por encima de la situación de pánico es Marcos capítulo 4 y versículo 35, en donde encontramos al Señor Jesucristo allí con sus discípulos. Usted recuerda la escena que nos, que nos describe Marcos capítulo 4, en el verso 35. El Señor dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y subieron a la barca y comenzaron la, la travesía para ir al otro lado. Y cuando iban en, en medio de la ruta, de la travesía, se desató una tormenta. El mar de Galilea solía a desatarse en tormentas imprevistas, intempestivas, incalculadas, llegaban en el momento menos esperado y cuando los discípulos encontraron que estaba amenazante el viento y las olas comenzaron a azotar la nave y se comenzaron a levantar sobre la nave al punto de que estaban anegando la nave. Cayeron en la desesperación, en el temor, en el pánico. Y vinieron presurosos a donde estaba el Señor. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Ahora pregúntese. Y el texto nos dice, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Hermano, el viento, la madera de la, del barco crujiendo, las olas del, del, del mar azotando la barca, despertarían a cualquier persona en cualquier condición de sueño. El Señor, y esa es la imagen que nos describe el evangelista, está diciendo, el Señor está quieto, Él está tranquilo en medio de la tormenta, Él está haciendo lo indecible que se puede hacer o que se puede prever en condiciones similares, está en paz, está en control de sus emociones, aún se despierta y les dice a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué no creísteis a mis palabras? ¿Por qué no habéis entendido que yo puedo poner guarda de paz cuando hay amenaza de peligro? ¿Y qué hizo? Y reprendió los vientos. ¿Y qué pasó? Y se hizo la calma y la bonanza. Usted dirá, sí hermano, pero eso pasó. Eh, porque Cristo estaba allí, Él era en manera personal y en forma presencial el que estaba allí para reprender los vientos, pero yo aquí no tengo a nada y nos olvidamos que Dios nos ha dado el recurso del Espíritu Santo que mora en nosotros y que está en nosotros y que produce la misma calma que Él dijo que produciría, Él pone la misma guarda a través del Espíritu Santo y por eso Él dijo, yo te voy a dar la paz sobrenatural. que nadie puede entender, que tú mismo no puedes entender, porque hermano, cuando experimentamos la paz de Cristo, nosotros mismos nos sorprendemos y decimos ¿qué pasa? ¿qué me pasa? ¿por qué eh, es, es esta mi reacción ante una situación, en condiciones naturales y normales? He escuchado a tantas personas que me han dicho, hermano, no entiendo cómo es que eh, pude reaccionar de esa manera, porque en otras condiciones yo habría hecho algo diferente. ¿Y sabe qué? El espíritu que mora en vosotros y hermano si ni siquiera a veces echamos mano de ese recurso por la pura gracia de Dios su Espíritu obra y produce la calma en medio de la tormenta finalmente número tres qué otra qué otro recurso tenemos qué otro recurso tenemos una de las cosas que nos faltan es el reloj de todas las cosas que necesitamos poner Casi no, no no nos domina como quiere el reloj, pero siempre es bueno tenerlo. La promesa de su partida y su regreso próximo. Eso es lo que viene después. La promesa de su partida y su regreso próximo. ¿Qué tenemos de parte del Señor? ¿Qué paradójeno? La, la causa de, su, de la tristeza de los discípulos era que Él está anunciando su partida. Y justamente su partida... Debería ser un motivo para que ellos estuvieran regocijados. Esto es lo que les dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo. Voy y vengo. Yo les he dicho que voy y vengo. ¿Y qué dice? Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora déjeme hacer un paréntesis muy, muy, muy breve aquí, porque algunos pueden estar pensando, hermano, los testigos de Jehová dicen que el Hijo es menor que el Padre y que el Padre es mayor que el Hijo, y aquí dice que Cristo dijo, ¿qué cosa? El Padre mayor es que yo. ¿En qué condición? ¿En qué posición estaba? ¿Cuál era la parte de su ministerio y de su oficio? Y por eso era necesario. Ya ha terminado, uh, ya está por terminar su oficio en su condición humana. Y en esa situación y en esa posición, desde luego, que sí, era perfecto hombre. Y era necesario que fuera glorificado. Y está próximo a ser glorificado y va al Padre para eso, a tomar la posesión que siempre tuvo, que nunca perdió y que en forma voluntaria se despojó solo para ponerse en nuestros zapatos, en nuestra posición y en nuestra condición. Está hablando en su condición humana y en esa condición humana, él está diciendo, el Padre. mayores que yo. Pero en el contexto completo de la Escritura, el libro mismo se escribió para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y luego les dice, verso 30, bueno, antes todavía el verso 28, está diciendo, voy y vengo, voy y vengo. Inciso A, su próximo regreso a los primeros discípulos es en Pentecostés. El próximo regreso a los primeros discípulos, el, el, el, el regreso más inmediato que el Señor les estaba refiriendo, después de su resurrección, ciertamente, que la resurrección era que lo iban a volver a ver, pero una manera en que lo verían de forma diferente sería en el Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes que después que el Señor ascendió les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense allí? Y ahí permanecieron los discípulos en, en Jerusalén, en comunión, en oración, esperando que, el cumplimiento de la promesa que había hablado la profecía. Y el cincuentavo día, ¿verdad? Es, ese día sucedió algo extraordinario, en el Pentecostés. En el día del Pentecostés, ¿qué pasó? Un gran estruendo, un viento recio. Personas congregadas allí, de repente, comenzaron a ver que sobre sus cabezas había lenguas como de fuego, El Espíritu Santo había descendido de manera visible y palpable y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y comenzaron a predicar el Evangelio de manera sobrenatural. Lo que está pasando es sobrenatural. El Señor está viniendo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está manifestando en ellos desde entonces y hasta ahora. El Espíritu Santo está entre nosotros y en nosotros. En el Pentecostés fue una experiencia única. que no se había dado en el Antiguo Testamento, y se dio desde el Pentecostés hasta nuestros días, solo en esta economía, en esta dispensación, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Pero hay otra, y si sobe, su próximo regreso por la iglesia en la parusía. Y otra vez como paracletos, parusía hace referencia a la segunda venida. Porque nosotros, hermanos, aquí todavía estamos esperando la venida. Para nosotros aplica que el Señor nos diga, voy. ¿Y qué? Y vengo. Y la iglesia desde entonces, desde el principio hasta ahora, está expectante para decir, Maranata. ¿Qué significa? Dios. Cristo. Regresa. Ven pronto. Maranata era la expresión de la iglesia primitiva. Y debe ser la expresión de la iglesia hoy. Hermano, si en medio de las pruebas... Tú todavía no alcanzas a tener la plena paz. Regocíjate en la palabra de Dios que te dice, el Señor vendrá otra vez y vendrá por los suyos. Vendrá con sus santos ángeles y vendremos con Él. Porque ya para entonces habremos partido para estar con Él. La promesa de su pronto regreso es inminente. No sabemos cuándo. Puede suceder en cualquier instante, pero sucederá. Y porque sucederá, debemos ser alentados. Y finalmente, su perfecta obediencia permite ver su amor por su Padre. Y él llega a un momento donde dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y nos ¿está refiriendo al príncipe de este mundo en quién? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ya venía. Se podían oír los pasos. Ya venía. Había entrado en el corazón de Judas, Iscariot. Y venía con una turba para prenderle. Pero noten algo que el Señor dice que me llama la atención. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. ¿Y qué cosa dice la última parte? Y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. No hay nada que me puede acusar. No hay nada que me puede quitar. No hay nada que me puede hacer, no hay nada de que me puede privar, nada tiene en mí. Y usted dirá, pero lo van a prender, y lo van a, gol a golpear, y lo van a insultar, y lo van a injuriar, y lo van a flagelar, y lo van a crucificar. Y el Señor dice: No, no, va a pasar. para que el mundo conozca que amo al Padre. Y la razón por qué va a pasar es por obediencia, por obediencia a mi Padre. No por poder de Satanás sobre mí. Nada tiene en mí. Es por obediencia a mi Padre. Como el Padre me mandó, así hago. Y me dispongo para hacerlo pronto. Y nos muestra con su obediencia, hermano, el amor a su Padre. Y la manera como nosotros podemos expresar nuestro amor por el Padre. Tres recursos que Dios nos ha dado para echar mano en medio de la prueba. La persona del Espíritu Santo y su poder. La plenitud de la paz de Cristo a pesar de nuestras pruebas. Y la promesa de su partida y su regreso próximo. Que nos ayuden a confiar y a renovar nuestra esperanza en él. Vamos a estar en pie, y vamos a orar. Mientras estamos, nuestra cabeza inclinada, orando al Señor, esta mañana, quizás sea muy oportuno que podamos orar, pidiéndole al Señor, pensando que queremos pedirle, Y esta mañana pudiéramos decirle al Señor en petición que nos ayude a echar mano de los recursos que él nos ha dejado. Que hasta ahora hemos fracasado en los intentos en nuestras propias fuerzas, haciendo las cosas según nuestra opinión y a nuestra propia manera, y que no habíamos advertido, como cuando abrimos el cofre, andamos buscando cosas que ahí están, tal vez están, pensamos, me acuerdo haberlo visto alguna vez. Pero luego vamos tan deprisa, estamos tan ansiosos que No buscamos con cuidado. Y pasado el tiempo, rebuscando, encontramos lo que no habíamos hallado la primera vez. Y ahora buscando en la palabra de Dios nos damos cuenta, hermano, que ahí hay un tesoro. Y el tesoro que tenemos en la palabra de Dios es que Dios nos prometió al Espíritu Santo para que esté entre nosotros y para que esté en nosotros. Con todo el poder, con todo el potencial, sobrenatural. para hacer lo que nosotros hasta aquí no hemos podido. ¿No será bueno que en esta mañana usted y yo le pidamos al Señor más y más? La llenura y la plenitud, el control y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que podamos tener la actitud humilde esta mañana y sumisa delante de Dios para decirle al Señor Espíritu Santo, entiendo por tu palabra que tú eres Dios, que estás aquí entre nosotros. Y tengo que confesar que yo no te busco y que yo no te uso. Y ahora comprendo mis crisis, me doy cuenta de mis problemas. Pero esta mañana yo quiero buscar más del poder del Espíritu Santo que mora en mí. Padre, te damos gracias esta mañana. Tu palabra es tan clara, no porque la mente humana la pueda entender, pero es tan clara porque tú has querido revelarla a través del Espíritu Santo a personas pequeñas e ignorantes. nos damos cuenta que allí está como un tesoro, que allí está como un recurso precioso, que allí está todo el poder de que tú nos has querido dotar y hasta ahora hemos sido indiferentes al uso. Te ruego Dios que produzcas en nosotros ese querer, ese querer, ese deseo por ser embriagados del Espíritu Santo, llenos. por ser guiados, por ser conducidos, por ser controlados por el Espíritu Santo. Revístenos, Dios, de ese deseo esta mañana. Que saliendo de este lugar vayamos con la firme determinación. Como el Señor Jesucristo dijera a los discípulos, levantaos, vamos de aquí. Y nosotros podamos decir esta mañana también, me voy a levantar y voy a transformar y voy a cambiar mi actitud hacia el Espíritu Santo, hacia la oración, hacia la lectura con devoción de tu palabra, hacia la comunión con tu persona y con Cristo. Que Dios, esta mañana, podamos ser transformados por tu poder. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Estamos uh, despedidos. Vamos a, a saludar a los hermanos que están uh, visitándonos, los hermanos que están entre nosotros.